Buenos días Pepe, buenos días a toda la audiencia de Farco. La Rioja vivió sus fiestas patronales y celebró 90 años de la iglesia riojana. La tierra riojana, que tiene cuatro mártires asesinados durante la última dictadura cívico-militar por defender el valor del trabajo, de la dignidad humana y la justicia social, celebró ayer 90 años desde su creación en 1934. Desde la mañana fue llegando gente de los distintos departamentos hacia la plaza principal de nuestra capital y al mediodía en un escenario afuera de la catedral se celebró la misa. Después, en el patio interno de la catedral donde se encendieron las brasas para cocinarlo, se compartió un locro para todos los peregrinos. Durante la tarde tuvo lugar la tradicional procesión con San Nicolás, patrono de la Rioja. Ahí el obispo Dante Braida dijo que vivimos un cambio de época y que hay que buscar el bien común y acompañar las realidades de cambio de época con muchas realidades nuevas que de algún modo nos desconciertan y nos interpelan Un tipo de crisis donde nos cuesta ver claramente el futuro y proyectar quizás a largo plazos tiempo para estar atentos y sosteniendo espacios de diálogo que nos ayuden a llegar a consensos que permitan buscar el bien común, particularmente el bien de los más pobres. También dijo que la democracia se consolida con participación. Esta democracia que tanto nos ha costado, queremos que se consolide y crezca. Necesita de esta participación responsable de cada ciudadano, en cada barrio, en la zona rural y en todas las localidades del departamento, de instituciones que dan vida a la sociedad. ¿Cuántos espacios hay para participar y ayudar al crecimiento de la vida social? A 90 años de la creación de la diócesis y en imitación de Angelelli, Braida plantea como uno de los pilares de la iglesia riojana la sinodalidad, es decir, ir en busca de los desprotegidos, reportó para el informativo Farco Ana Martínez, del Tala Comunicación Popular.